Bismillahi rrahmani rrahim. Qul a'udhu bi rabbinnas. Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Di, "Oh Muhammad, busco refugio en el Señor de los hombres." Malikinnas En el soberano de los hombres Ilahinnas En la única divinidad verdadera que tienen los hombres Min sharri al waswasi al khannas De la maldad del susurrador De la maldad del susurrador que huye cuando el nombre de Allah es mencionado. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Y susurra el mal en el corazón de los hombres. Min al-jinni wan nas. Sea que pertenezca a los jinn o a los hombres.